Cualquier función, cualquier exceso que yo viera, este, va a ser este sancionado. Pero yo creo que hoy la policía actuó como tiene que actuar, eh, cumpliendo con el protocolo que la justicia nos impartió, eh, cumpliendo con lo que la policía nos ha dicho.